Hoy día no tenemos lluvia, pero tenemos bastante frío, ¿eh? Eh, pero es un día hermoso de todas maneras. ¿eh? Felices estamos aquí, eh, eh, ansiamos que llegue siempre el día jueves para venir a conversar con ustedes. En esta oportunidad les tenemos un gran regalo, un invitado desde el extranjero, muy, pero muy interesante. ¿Cómo estás María Cecilia? Bien, aquí estoy. Feliz de volver a estar con ustedes, eh, esperamos que este programa les guste, tengo claro de que va a ser muy interesante por las temáticas que vamos a tocar. Bueno, eh, nuestro invitado es el director de Antimafia 2000 Uruguay, el periodista jean George Almendras. ¿Cómo estás, George? Bien, eh, amigos oyentes, eh, María Cecilia y Claudio, un gusto estar eh, conversando con ustedes eh, en una una emisora que eh, obviamente se relaciona estrechamente con Puente Alto, y Puente Alto es un lugar que yo en los últimos 20 años con mucha frecuencia he ido a una familia, amiga, unos amigos que teníamos, que tengo allá, y bueno, así que para mí es una doble emoción eh, contactarme con ustedes, este, por primero por una, una un acercamiento a la zona rural, Eh, me trae nostalgias muy emotivas de aquellos años de visitas allí con gente amiga que con quien hicimos muchas actividades y obviamente eh, con ustedes ha ahoragrado que con, de alguna manera también es muy significativo para mí estar en comunicación con, con los oyentes a través de ustedes así que aquí estamos bueno eh, vamos a la a tierra derecha como dicen sí. comúnmente. Eh. En un mundo donde la globalización no solo comprende el poder económico y político, sino que también se ha generalizado generalizado la corrupción y las metodologías mafiosas en el control de las masas. Especialmente esto lo hemos visto en contra de los pueblos originales tanto en Chile como en Argentina. Aquí con los asesinatos que quedan en la impunidad y los montajes por parte del Estado. Las pruebas falsas y las mentiras para condenar y amedrentar al pueblo mapuche. En México, por ejemplo, y en Colombia, especialmente se mata a la verdad. El caso de Colombia es impresionante. Desde 2016 a la fecha, cada tres días matan a un defensor de los derechos humanos en Colombia. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Qué podemos esperar? La gente se extraña porque nadie dice, nadie dice nada ni hace nada. Entonces, casi como que no lo creen, no les cuesta mucho creerlo. Cuéntanos un sí. poquito, eh, eh, insertanos claro. en la sí, temática sí. más o menos esa, cómo convencemos a la gente y por qué se produce esto, digamos. El, la ecuación que tenemos que hacer, este Claudio y los oyentes, es muy sencilla porque no tiene muchos secretos el arte de corromper, el arte de destruir. De hecho, por ejemplo, si agarramos un diccionario cualquier diccionario puede el oyente tener en su casa. Y, por ejemplo, se me ocurre encontrar, decir, eh, corromper, ¿qué significa? Y ahí dice, echar a perder, depravar, alterar, podrir, viciar, pervertir, sobornar a cualquier persona con dádivas o de otra manera. Eh, en concreto son todas estas acciones que muestran la faceta negativa del ser humano la faceta negativa de una comunidad o de una sociedad. Cuando hablamos de situaciones de corrupción eh, como situaciones globalizadas, es porque esas ideologías, porque es una ideología en concreto, o sea, nosotros cuando hablamos, como ustedes decían, de impunidad, Cuando luchamos contra el crimen organizado y encontramos impunidades. Cuando luchamos contra el narcotráfico y encontramos impunidades. Cuando luchamos contra los poderosos o los que detentan el poder y no respetan a los pueblos originarios. Estamos hablando de impunidades, estamos hablando de ideologías. Hay una ideología, la ideología de la impunidad, es decir, eh, todo tiene una matriz, o sea, cuál es la... Ustedes te preguntabas al comienzo cómo hemos llegado a este deterioro. América Latina eh, obviamente ha sufrido una diversidad de situaciones nefastas en los últimos 50 años. Las dictaduras han sido lapidarias, han dejado una simiente destructiva, una ideología, una ideología muy marcada, la ideología de dañar, de destruir, de, de la indiferencia y de la corrupción y obviamente la ideología del terrorismo de estado entonces hoy que no estamos en dictadura ni en chile ni no estamos en victoria ni en uruguay ni en argentina ni en brasil hablamos de democracias a pesar de que son democracias un poco dudosas y un poco eh, un poco preocupantes porque está, hay facetas de esa democracia que parecería que no estuviésemos en democracia pero seguimos caminando por las calles libres Pero, indudablemente, las ideologías del terror se mantienen aferradas y la cultura de la impunidad es una cultura que se ha aferrado al sistema político. Entonces, gradualmente, vamos encontrando todo tipo de, de desastres. En principio, el principal desastre es el de pervertir, o sea, corromper, los valores de las personas, o sea, a través de los medios de comunicación, Eh, se ha manipulado durante muchos años, durante la dictadura y post-dictaduras, se han manipulado a las masas en una forma destructiva. Y gradualmente, entonces, eh, otros elementos exógenos han tomado intervención, como es el crimen organizado, y el crimen organizado se ha politizado, porque ha, forma parte ya de los sistemas de políticos eh, de poder. Pasa en Paraguay, pasa en, en Argentina... Está pasando en Uruguay de una manera muy sutil, porque obviamente cada país tiene su particularidad y su cultura y su idiosincrasia y su forma de encarar estos temas, y está pasando en otras partes del mundo y de Latinoamérica. Latinoamérica, tú hablabas en Colombia, en Colombia es una situación preocupante, después del, de la paz, entre comillas, con las FARC, eh, y de una postura uribista que es preocupante. Eh, en Nicaragua ya es un tema que realmente excesivamente de gran preocupación no podemos ser indiferentes eh, México eh, y Centroamérica concretamente lo que ha pasado por ejemplo con los crímenes de activistas como es el caso de Berta Cáceres en fin, eh, Claudio, eh, María Cecilia hay una diversidad de factores que contribuyen a que estas eh, corteras con diferentes vestimentas y diferentes manifestaciones, se realmente se instalen y el hombre quede eh, de alguna forma descolocado. Entonces la mejor forma de contrarrestar esto es, primero denunciando, en los medios alternativos y en los medios que no son alternativos, desde los grupos minoritarios, desde los grupos mayoritarios, denunciar, mantener siempre la postura de denuncia, Eh, y sobre todo llevar a las jóvenes, a las generaciones, a los jóvenes, a estudiar y a conocer estas realidades, porque nosotros de esta generación ya poco a poco van vamos, vamos desapareciendo y, y obviamente las generaciones tienen que conocer todas estas situaciones para asumirlas y enfrentarlas. Entonces es una tarea muy ardua que tenemos los, los periodistas y ustedes como comunicadores, ...allí en Chile y nosotros acá en Guay. Bueno, bueno eh, precisamente acerca de eso que tú hablabas... ...hay eh, datos de verdad eh, muy terribles... ...de acuerdo a la ONG Frontline Defenders... ...dice que un 67% del número total de activistas asesinados... ...defendían básicamente los derechos de la tierra el medio ambiente sí. y a los pueblos originarios y esto siempre en, en contextos de actividades industriales extractivistas de megaproyectos y de grandes capitales, lo terrible de esto es que solamente un 12% de estos casos de asesinato dieron como resultado arrestos de sospechosos no hablemos de que llegaron a castigar a alguien o, o a declararlo eh, culpable por algún asesinato Esto tiene sí. que ver directamente con el tema de las materias primas y, y de los pueblos latinoamericanos que tenemos eh, ese bien que las grandes eh, los grandes capitales quieren y son capaces de hacer cualquier cosa por esto, ¿o no? Sí. Recomiendo a los, a los oyentes un libro de un escritor uruguayo que ha marcado... En la década del 60 un verdadero ha hecho temblar a los a los imperios y ha hecho temblar a los que han saqueado América Latina y se lo revelan un su magistral libro Las venas abiertas de América Latina. Sí, sí. Sí. Porque es un libro vigente porque el la muerte de activistas como Bertha Cáceres, la muerte de la muerte de periodistas eh, que denuncian Eh, la intromisión en el sistema financiero de multinacionales, y lo que está pasando con los pueblos originarios, para ser más directos, porque Chile y Argentina están, los pueblos originarios eh, de ambos países están viviendo una verdadera persecución, sí. que nos hace acordar al colonialismo. correcto El colonialismo de los años 40, 50 en África, en el Asia donde los imperios franceses eh, inglaterra americanos en eh, países europeos colonizaron especialmente en eh, los territorios africanos de las comunidades africanas entonces estas situaciones eh, se están repitiendo hoy precisamente miraba un noticiero y realmente cuesta aceptar en un siglo 21 en un 2018 que eh, comunidades se de pueblos originarios en Chile y en Argentina tengan que enfrentarse a una situación monstruosa de indiferencia de, de persecución de cultura genocida donde prácticamente estas comunidades son ignoradas menospreciadas más allá como que fuéramos eh, como que, como los tiempos de la color, de la colonización sí. así lisa y llanamente con vestimentas diferentes con celulares sí. con tecnologías diferentes con sí. un entorno de modernidad y de civilización muy diferente sí. a los años 14 a principios del siglo el pasado sí. pero las actitudes del poder son exactamente similares sí. La única diferencia, quizás, con aquellos tiempos de la colonia de países africanos, por ejemplo, es que hoy por hoy las aberraciones y los manoseos y las, y las y los asesinatos se conocen rápidamente a través de la tecnología moderna. Y a pesar de que el poder prefiere tener sus medios de comunicación del establishment para imponer y manipular a las masas, los medios alternativos, como por ejemplo el programa que ustedes están y toda la emisora que realmente se compromete a una actitud de compromiso de decir verdades y de apoyar a personas con nombre y apellido que se la juegan, juegan por dar eh, estas noticias. Eh, a pesar de todo el establishment, la, las informaciones corren por el mundo y creo que esa es la única fuente y la única solución que podremos encontrar para el futuro que ya todos los hechos no se pueden esconder y bueno, al no esconderse y al estar en la boca de todos y de denunciar estas situaciones, por lo menos se está avanzando en quebrar ese muro y ese manto de impunidades Sí, eso es cierto Tomar conciencia y conocimiento es fundamental Sí. Es, es básicamente los jóvenes eh, desde el momento que se interesan y se preocupan por estas situaciones sería ideal que ojalá la audiencia sean en su mayoría jóvenes y si no lo son eh, los mayores que estamos que están oyendo oyéndonos eh, traten de transmitir esto a los jóvenes pero ya la inquietud de los jóvenes es una forma de compromiso y eso es fundamental no nos tenemos que olvidar que cuando hablamos de estas situaciones, a nuestras espaldas o en el pasado ha corrido mucha sangre, muchas vidas han sido cercenadas, eh, vidas mediáticas y vidas anónimas, pero vidas al fin. Entonces, la historia de la humanidad realmente eh, tiene hojas muy amargas y, bueno, tienen que servir para algo, o sea seamos un poco egoístas y digamos, si han habido muertos, han habido hombres y mujeres que se han sacrificado, si una activista como Berta Cáceres ha defendido la tierra de las de las multinacionales que querían instalar hidroeléctricas y, y, y explotaciones mineras, quebrantando toda, toda, todo respeto a la, a la madre tierra, a las comunidades campesinas eh, de su tierra, de Honduras, entonces si esa persona ha sido asesinada porque no es que ha sido muerta una muerte por causas naturales no, el oyente tiene que entender son personas que han sido asesinadas ha habido un, una orden una ideología un autor intelectual y ha habido un autor, un autor material y después ya ha sucedido todo y el, y el cuerpo ya está enterrado ya está frío y ya algunas personas se olvidan de que existió esa víctima, las impunidades para preservar a los culpables siguen, eh, permanecen activos y vivos para que ese acontecimiento no tenga consecuencias para los autores de, de los involucrados. Entonces, todo esto requiere un esfuerzo conjunto que nosotros como periodistas no podemos eh, dejar en el pintero y seguiremos hablando como... ...hablamos como se habla en el desierto... ...hablar y hablar y tendremos que seguir hablando... ...pero que pero la única manera de contrarrestar... ...este tipo de, de, de situaciones que son realmente preocupantes... Eh, ...y bueno, en, en eso estamos eh, ustedes y nosotros obviamente... ...Claudio y Sí, correcto, nosotros aquí en Chile... Tenemos desde el año 2016 el asesinato de Macarena Valdés, que uh -huh. fue eh, supuestamente en, en la primera autopsia eh, suicidio, en la segunda autopsia que hizo su marido, consiguiendo dinero juntándolo con actividades, digamos. En esta segunda autopsia dice claramente de que... Eh, Hubo manipulación de terceros, ella ya estaba muerta cuando la colgaron. Eh, y hay aquí también, eh, por parte del Estado, un, un tema de siempre eh, bajarle el perfil a este tipo de situaciones con Magarena Valdés, que es una persona eh, de origen mapuche, defensora de la tierra, Y, y el Estado no hace nada eh, o muy poco por aclarar esto porque generalmente están luchando en contra de grandes capitales y esto no solamente pasa aquí, en Argentina también entonces hay también una complicidad del Estado y hay también eh, eh, desde la instalación del neoliberalismo eh, en los países, sobre todo en Latinoamérica en general Eh, este, este problema enorme de asesinato de defensores de los derechos humanos de los pueblos originarios y de la tierra y los estados son cómplices Sí, el estado cumple una función que debería ser la de protector de protectorado de paternalismo, pero su protectorado y su paternalismo es un protectorado y un paternalismo hacia todo lo que signifique avasallamiento, mm, lo sí. que significa libertad, lo que significa respeto, lo que significa madre tierra, lo que significa lucha por valores de justicia, el Estado mira para un costado y se involucra inclusive con actitudes de complicidad. Es obvio que en estas situaciones de comunidades mapuches el Estado siempre ha tenido un patrón, el patrón obviamente es un es el capital financiero, es el sistema capitalista, el sistema económico que es el patrón de muchos males. Desde el comienzo desde el momento que el hombre se involucra con el dinero es evidentemente que es la mejor herramienta una herramienta mucho más efectiva que un misil o que una herramienta, un armamento nuclear porque el dinero destruye lo más sano de la conciencia humana y de la calidad humana que pueda tener un ser humano porque el hombre por naturaleza obviamente también es egoísta y el egoísmo hace que el hombre eh, se exceda en su ambición y supere todo tipo de, de, de, ma de maquinaciones y de, y, de, y de malicias con el afán de atesorar dinero, calidad de vida, eh, confort, alimentos y preservar a su familia. Perdonen que hable así, pero a veces el concepto de extrema... de, de, de un, eh, hay un concepto de que, bueno, si yo tengo que proteger mi familia y muchas veces hablan... Se, se, se forman ideologías dentro de ese concepto. Mi familia significa que dentro de mis cuatro paredes de mi casa no puede haber, eh, no me tengo que preocupar si afuera hay muertos de hambre o no hay muertos de hambre, si afuera hay refugiados o no hay refugiados. Entonces encontramos personajes como Trump que eh, en un pleno siglo 21 desarrolla una política frente a, a los migrantes. Mm. políticas migratorias verdaderamente eh, horrendas, que, eh, eh, que destrozan toda fibra humana, mm. de cómo entenderse que hoy en día eh, todavía existan mentalidades eh, tan eh, nefastas y demenciales mm. de tener siempre esa concepción de protección, el protectorado. Estados Unidos tiene que protegerse absolutamente, no importa, cueste lo que cueste, de protegerse. De los inmigrantes de los extranjeros de los mexicanos de los dominicanos de los que no forman parte del imperio americano eh, porque eeuu tiene que ser mmm, impoluta no contaminarse de culturas de delincuentes de mentalidades entonces eso está pasando no estamos leyendo una novela de ficción lo estamos viendo en los medios de comunicación lo que pasa en Estados Unidos, y lo que está pasando en Europa con los refugiados. Entonces, todo esto, las historias se repiten. Eh, lo, lo, los periodistas, a veces, claro, obviamente no vivimos 150 años, vivimos un ciclo de vida que llega a los 80, pero si viviésemos el periodismo, el, el, los periodistas que han estado en los frentes de guerra, o en las zonas de conflicto, si realmente viviesen, Tendrían mucho por decir y que refrescar la memoria a las comunidades, pero no hay vuelta de hoja. Eh, ni siquiera la memoria a veces eh, sirve para contrarrestar el avance negativo de un poderoso señor que se llama Dinero, que es el verdadero destructor de nuestra eh, de nuestra raza, perdón, de nuestra especie humana. Jan, Jan, vamos a hacer una pequeña pausa de la radio. Eh, volvemos no? un par de minutos. Bueno. A l'empera, puc pues, eh. <tose> Jan George al tema eh, mafia eh, que, que es complicado que, que, que es complicado de tocar pero pero que creo que existe eh, hablo derechamente de Chile, hablo también de Argentina eh, existe una mafia existe un eh, una mafia, una colusión eh, entre poder, eh, Estado entre el Estado y los grandes poderes económicos. Aquí en Chile se han repartido prácticamente todo. Y esta persecución en contra de los pueblos originarios tiene que ver también con las tierras. Eh, que lo poco y nada de tierra que les queda a los pueblos originarios, son tierras riquísimas. Y que obviamente los grandes capitales quieren hacerse de ellas. Por eso esta persecución brutal en contra... De, de estos pueblos originarios que además ellos tienen una cosmovisión muy distinta, una forma de vida en armonía con la tierra que muchos de nosotros, los huinka como ellos nos llaman, no somos capaces de comprender a cabalidad pero pero efectivamente el Estado tú hablabas de democracia adelante pseudo -democracia en realidad porque yo creo que estamos en en, eh, en eh, gobiernos que son más que nada totalitaristas no, no, no necesariamente eh, democráticos es una pseudo que nos hacen creer que estamos en democracia pero en realidad no es tan así o no sí eh, cuando iniciabas esta segunda etapa hablabas de mafia eh, obviamente que las metodologías mafiosas forman parte de las metodologías capitalistas. Es una herramienta más, porque el sistema mafioso, el sistema criminal, ya no es un sistema criminal que se maneja en forma aislada. El sistema criminal responde a una ideología financiera, netamente financiera, una ideología capitalista. Entonces, la actitud mafiosa o la acción mafiosa, las legislaciones mafiosas, las eh, instrumentaciones de la democracia mafiosas, que a, la transforman en una pseudo obviamente que eh, es está a la orden del mismo. En el comparativo que tengo que hacer, porque me comprende las generales de la ley, o sea, nosotros somos una publicación anti-imágenes que nace en Italia, en Palermo, en Sicilia, donde la mafia es, eh, donde es la meca de la mafia prácticamente, la madre de las principales mafias mundiales, han sido lamentablemente los integrantes de los grupos mafiosos 5 que operan en Italia, pero principalmente Cosa Nostra, han sido siempre el modelo que se han tomado incluso en otras partes del mundo. Entonces, el sistema mafioso en Italia vivió un proceso, un proceso histórico, a lo largo de sus 150 años de vida, de manera tal que eh, al grado extremo en que el, el Estado y la mafia se sentaron a tomar champán juntas y desarrollaron actividades en forma conjunta a espaldas del pueblo, obviamente, y desencadenando situaciones realmente catastróficas, y que han erosionado, debilitado totalmente la democracia. El exponente mayor de este proceso lo hemos vivido cuando hablamos, recordamos a dos jueces como son Giovanni Falcone y Pablo Borzolino, que en el año 92 eh, son asesinados brutalmente por eh, Cosa Nostra, fruto de una tratativa, de una negociación del Estado mafia que había que sacarlos de encima porque ambos magistrados entre muchas cosas que estaban por sacar a luz de hecho sacaron a luz eh, lo principal fue la tratativa que había una negociación un concubinato un concubio, un, un coqueteo y un, un, una una unión muy eh, maquiavérica entre el estado y el estado el, el estado y, y la mag Y eso se ha continuado a lo largo de todo el mundo, con diferentes características, con diferentes modalidades, con diferentes hombres y culturas. El, el Estado y la mafia son uno solo. Cuando ustedes hablaban de asesinatos eh, de gente de pueblos originarios, cuando la empresa, eh, volviendo a, a los mapuches, cuando la una empresa multinacional como Veneto, tiene prácticamente comprado, compró hace unos años atrás un millón de hectáreas eh, a una cifra realmente irrisoria, fruto de componentes económicas que se hicieron con los gobernantes de turno, y tengo que retrotraerme a la, a la época de Carlos Menem, por ejemplo, uh -huh. significa que Hay corrupción por parte de hombres del Estado, hubo corrupción por parte del Estado argentino, de hombres del, del sistema de poder argentino, y que obviamente desarrolló una metodología una metodología mafiosa para eh, ver logrado su, su objetivo de adquirir tierras y prosperar negocios y empresas con la activa, la activa participación de empresarios Benetton es una nacional empresarios italianos y empresarios también americanos porque también hay una injerencia de, de Lewis de, de, de, de, de, de, de, de intereses económicos de raíz estadounidense y todo eso requiere una una una acción mafiosa por parte de quienes en el poder deberían proteger la soberanía que no lo han protegido, proteger los intereses del pueblo que no lo han protegido y proteger a los pueblos originarios que no lo han protegido, al contrario lo han masacrado. Entonces, el estado mafioso, cuando hablamos ya de estados mafiosos, no es una apreciación semántica o un calificativo traído de los pelos. Realmente el mundo va camino a estados mafiosos. Si sí, desde los sitiales en donde se tiene que contrarrestar y se tiene que eh, castigar y sentenciar y desentrañar, eh, desenmascarar este tipo de acciones, no se ponen esas acciones en rápida en rápida ejecución, los estados mafiosos van a prosperar siniestramente porque, Latinoamérica y en Europa. Ya en Latinoamérica encontramos, por ejemplo, quiero tomarme ejemplo más cercano, porque también me comprende la general de la los periodistas de antimafia, lo que pasa en Paraguay, cuando desde terminada de la dictadura militar de Stroessner hasta el día 2016, se mataron casi 20 periodistas eh, por parte del narcotráfico, porque hay un sistema, una narcopolítica, hay un sistema político corrompido por el narcotráfico, Correcto. donde los los factores de, de poder están en estrecho vínculo con capital con capitales que manejan el narcotráfico en una región eh, fronteriza que tiene eh, Paraguay, en eh, la zona de Curhuatín, por ejemplo. Entonces, de esa situación surge un asesinato de periodistas que, aisladamente, un buen día, en sus lugares de trabajo, a través de sus micrófonos los sus diarios, comenzaron a denunciar estos vínculos. ¿Qué le, qué, qué, ¿Cuáles fueron los resultados? Obviamente, la muerte y la impunidad de quienes eh, cometieron estos vínculos, estos homicidios. El más reciente el que nos compete es el de Pablo Medina, periodista paraguayo, asesinado en el año 2000 2014 por, eh, por criminales vinculados al sistema político. De criminales del de, de narcotráfico, sí. que hizo Pablo Medina, un periodista de la zona fronteriza, denunciar estos hechos. Por lo tanto, la muerte de costó, y hoy en día, si bien se ha procesado y sentenciado al ideólogo, que es nada menos que era un ex intendente, ex alcalde de una, de una región, eh, significa que, que representaba un partido, el Partido Colorado de, de Paraguay, que era un hombre público, un hombre de, de, del Estado, un hombre del poder, Eh, pero sin embargo era un narcotraficante que ordena y dispone la muerte de Pablo Medina el, los autores eh, materiales, uno está preso y el otro sigue a la deriva, sigue prófugo el otro preso en Brasil esperando la extradición y de este hecho ya van casi dos años o un año y medio de, de espera de la, de la extradición para llevarlo a Paraguay y que hay detrás de esa extradición tan tan lenta, que hay detrás de un prófugo con nombre y apellido que la policía lo busca en toda la región del Brasil y en la región de Paraguay que sigue prófugo Hay impunidad, y hay impunidad porque hay un sistema mafioso dentro del Estado, dentro del poder, que le noticia lo cobija, lo protege, le hace cobertura para evitar que la justicia llegue a su... el tentáculo de la justicia lo abraza. Y entonces se detiene al ideólogo como es el tema el autor ideológico de la muerte de Pablo Medina un, un, el exalcalde de la región de Paraguay que es detenido y él no habla más y no dice más y no habla, es una homertad total, un silencio absoluto este eh, respecto a quienes ordenaron por qué y dentro de qué contexto ordenaron la muerte de Pablo Medina porque evidentemente él lo, dice que lo hizo, uh, si bien ad, no admite el, el hecho, pero da a entender de que él estaba, de que Pablo Medina había hecho una actitud de, de, amone, de, de difamarlo, porque estaba en el narcotráfico, eh, y queda la cosa siempre en, en la nada, cuando en el fondo hay una razón mucho más cuelga. Entonces, el Estado tiene mucho que ver con el sistema mafioso, porque el Estado está... Eh, el sistema mafioso ya está, está sentado en las filas del Estado y entre los hombres del Estado esa es la situación eh, a ver Jean George eh, esto de la corrupción va de la mano un poco creo yo con la el crecimiento generalizado del neoliberalismo aquí la libre la derechización de latinoamérica una, una especie de plan cóndor de los sí. 60 70 eh, pero ahora eh, disfrazado diría yo todo lo que ha pasado sí. en brasil en Exacto. en, en paraguaycu en ecuador y si yo Exacto. en argentina y ahora en chile y en yo creo que tiene mucho que ver eso no es un plan Cóndor, tú has dicho... Sí, es un plan Cóndor... Eh, es una ideología que está en, en ejecución en este momento. El plan Cóndor que no tiene la bota militar, tiene la bota política. Entonces, el plan Cóndor se está cumpliendo eh, en una segunda etapa, de una manera muy sutil, pero no por sutil, no cruel. Esto. La crueldad quizás es mucho mayor porque se viste de otra se viste de cordero sí. cuando en realidad es un lobo sí. y con el respeto que me merecen las víctimas de las dictaduras chilenas en particular eh, por lo menos sabíamos la bo de pinochet cuál era el rostro de, de pinochet Correcto. se sabía sí. que era un lobo a pesar de que hasta el último momento fue un cordero al lado de allende y que ya lo estaba traicionando como también el director de Carabineros que lo dice propiamente Allende en su último alocución en la radio cuando habla de, de ese oficial rastrero Mendoza de los Carabineros entonces pero aún así son rostros que se saben que son lobos sí. Sí. hoy en día el plan Condor tiene otros rostros de corderos uh -huh. y son peores lobos que los 18 sí. entonces esas demostraciones son claras en el plan que está aconteciendo con Rafael Correa esa confabulación que se está maquinando desde la silla del poder eh, le están eh, pidiendo un juicio y que él está en Bélgica instalado, se lo acusa de haber formado parte de, la, de ser autor ideológico del intento de secuestro de un diputado de la oposición allí en Colombia. No olvidemos que en varias oportunidades Rafael Correa fue intent se intentó asesinar... ...fue apedreado, fue atentado, sí. fue objeto de atentado... Sí. ...entonces todo esto forma parte, sí, de un plan cóndor... Uh -huh. ...el caso de, de Argentina, el caso de Lula... ...a sí. pesar de que obviamente de, los enemigos han buscado las debilidades... ...de las distintas personas para encontrar la quinta pata al gato y obviamente defenestrar y, y cumplir el plan Cóndor. Otra cosa en el tema también de Nicaragua, ¿cómo es posible, pero eso también va de la mano de, de lo que hemos hablado en, esta, en este lapso del programa, corrupción y mafia? ¿Cómo es posible que un líder de la revolución sandinista como fue Daniel Ortega, ahora sea responsable de más de 300 muertes en situaciones de violencia, que verdaderamente me hacen recordar a Anastasio Somoza. Sí. Entonces, sí. ¿y quién está promoviendo esta esta situación? Eh, nada menos que un líder, un referente de la, de la Revolución Sandinista, eh, como fue Daniel Ortega, sí. y a, bueno obviamente con su esposa que comparten el poder en este momento, donde seguramente sí hay una conspiración, quizás con, con color a imperio, pero más allá de esa conspiración evidentemente hubo un debilitamiento de conciencia revolucionaria de parte de Daniel Ortega porque por más conspiración que haya ningún líder de una revolución como fue la revolución sandinista puede permitir que haya una guerra civil de tal de, de, de, de, de, de una manera tan sangrienta en Nicaragua en este momento ante los ojos de la comunidad internacional que debería eh, verdaderamente tener tomar actitudes más severas a nivel de la del de, de, de, de consejo de seguridad nacional del consejo de las naciones unidas etcétera pero es horrendo pero a la imagen exterior es, es lamentable que una una revolución sandinista un, un, un lugar de nicaragua que fue uno de los bastiones del antiimperialismo ahora esté salpicada las manos de este líder de la sangre de un pueblo. Entonces, ¿es el plan Cóndor que están en ejecución? Pienso que sí. Eh, evidentemente, también es otra faceta de la del plan Cóndor que está en, en, en ejecución. Eh, efectivamente. Sí. Bueno. ¿Una pausa o una pausa? Una pausa. Ya. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. No se vayan. Perfecto. ja esta muralla puntando todas las manos puntando todas las manos lo negro su mano negra no blancos su blanca mano Vaya Desde la playa Hasta el monte Desde la playa Hasta el monte Desde el monte Hasta la playa Allá sobre el horizonte la muralla la paloma y el laurel abre la muralla el gusano el sin pie cierra la muralla con el corazón del amigo abre la muralla el verde el puñal bueno queridos auditores aquí estamos de, vuelta, estamos de vuelta con una música muy ad hoc temáticas que estamos hablando ¿no? ¿no así sí. George? verdaderamente sí una, un buen regalo para un uruguayo la muralla de Quilapayún sí. eh, aunque también la toca en y, sí. bueno, más y bueno y es un recuerdo eh, que nos trae a la memoria esta música también hablando de todos estos episodios lamentables que felizmente la justicia ha Hubo su pronunciamiento con el caso Víctor Jara, sí. un sí. maravilloso ser humano sí. que ha dejado en su música su lucha y su militancia sí. y ha sido un mártir absolutamente que debemos de respetar siempre a lo largo de muchas generaciones y un ejemplo. Sí. Y que bueno, aparentemente la justicia habrá dictaminado el procesamiento de los nueve militares involucrados restando aún todavía el de la captura o la extradición para sí. que se juzgado por la justicia chilena del coronel Barrién que fue uno de los factores sí. materiales sí. de la muerte. Pero bueno así seguimos adelante con estas sí. músicas que nos inyectan un poco de alquiler sí. revolucionario para combatir este plan Cóndor que en el tercer milenio, en este siglo 21 nos está nuevamente eh, demostrando que el terrorismo de Estado es todavía moneda corriente que debemos eh, combatir, neutralizar, denunciar, eh, destruir y combatir abrazo partido bajo las diferentes modalidades y cada uno como pueda y donde pueda. Así es nomás, ¿no? Correcto. Sí, correcto. Eh, hacerte un alcance, que a pesar de que trataron de destruir su música, hasta el día de hoy se sigue escuchando a Víctor Grejara. Totalmente. Sí, Talmente. sí. Talmente. está más vivo que nunca. Sí. Eh, eso significa que, eh, desde el punto de vista humano, uh -huh. estas personas han, han tenido un un destino muy determinado para, a través de su, de su accionar, muchas veces han despertado conciencias, eh, no en su momento contemporáneo, sino en un futuro. Correcto. Por eso cuando dices que Víctor Jara, con sus temas, eh, sus composiciones, eh, que hoy en día se siguen escuchando por diferentes intérpretes, Este, como temas como este como el arado también es un bellísimo tema del, sí. de de Jaime de bueno, en fin, significa de que han sido personas de alguna manera mmm, sumamente carismáticas y que han tenido una razón de ser en este mundo, su existencia tiene una razón y un sentido más allá de sus principios religiosos o no religiosos, porque realmente ellos Él era un hombre del Partido Comunista, obviamente no tenía ningún tipo de, de, de, de sí. perspectiva mesiánica, ni religiosa, ni espiritual. Sí. Pero debo decir que para mí todos estos luchadores creo que tenían una riqueza espiritual muy profunda, sí. más allá de los respeto en su postura atea, sí. eh, pero creo que tenía una, como el Che Guevara es otro, que tenía una fortaleza espiritual profunda. Más allá de su fortaleza humana militante combativa revolucionaria este, y no en vano hago esta apreciación este comparativo porque eh, también encontramos estas estas esta, estas estas eh, características en hombres de fe como es el caso de los sacerdotes sandmundistas los sacerdotes que sí. eh, luchaban por él eh, la teología de la liberación dentro inspirados en la teología sí. de la Liberación, sí que muchos de ellos han sido asesinados, como fue un asesinado Víctor Jara y otros tantos luchadores y militantes, como mismo Che Guevara. Entonces significa que de un camino o de otro camino vamos a un mismo camino que es el hombre nuevo, el cambio de esta sociedad putrefacta, eh, donde el hombre moderno se ajacta de su civilización, de su calidad de vida y de su individualismo, y el político como decía mi amigo y gran querido escritor Eduardo Galeano que decía el político hacen algo más que asesinar matan las esperanzas de los pueblos entonces es, todo esto hay que capitalizar y bueno, lo comparto con ustedes en, este, sí. en este... mira, eh, como el tiempo es implacable y ya estamos a punto de cerrar, yo te Exacto. iba a pedir una reflexión pero tú ya la hiciste de alguna manera eh, una excelente Gracias. reflexión con un mensaje diría un poquito más esperanzador especialmente para los jóvenes si es posible con la dilatada experiencia que tú tienes en el tema en 30 segundos la mejor forma de, de, de entender que todo este sufrimiento y todo este lamento toda esta rabia toda esta indignación que nos deja muchas veces este atónitos sí. nos deja con ira es que los jóvenes eh, no pierdan la pisada de los viejos y sigan adelante sobre esa pisada eh, pero con, con, con el cambio eh, no quedarse atrás sino con el cambio y con, con, con nueva conciencia y sobre todo informándose y nosotros los viejos lo que tenemos que hacer es informarles darles noticias, darles cosas del pasado elementos de juicio para que reflexionen sobre todo con su estilo, con su eh, el joven tiene que ser sincero, directo al político, al hombre de poder, al empresario, al, al represor, al explotador, encararlo directamente, como lo hacen los jóvenes, nada de diplomacias dialécticas sutiles, discursos demagógicos, el joven de hoy es frontal, y con esa frontalidad de es la única esperanza que, nos, que tenemos para salvaguardar eh, conceptos, ya no para salvaguardar salvaguardar a nosotros que ya estamos eh, en los descuentos. Entonces eso es lo que tenemos que estimular y es lo que tenemos que eh, promover nosotros, este Claudio María Cecilia, que el joven se enfrente a estos elementos mínimo con la frontalidad y a calzón quitado, con las palabras, las cosas tal cual como son, y exigirles. A, los, a todos estos personajes a que, bueno, den la cara y cambien las cosas porque no es eh, las cosas no son así tienen que ser diferentes Bueno eh, Jan George, la verdad es que es muy interesante la última reflexión, me gustó muchísimo y te damos gracias por tu participación en este programa es un verdadero lujo para nosotros eh, haberte tenido así que eh, esperamos Porque, tenerte en una próxima oportunidad si, sí, cuando hay algún evento importante que es, lo amerite yo creo que te vamos a pedir <risa> tu opinión no hay ningún problema así, totalmente a, a las órdenes así ha sido que, un gran abrazo estar con una gran alegría estar junto a ustedes y a los oyentes de esta emisora allí en Chile gracias, gracias. gracias a ti. y a ustedes queridos auditores eh, les decimos que